¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros est estamos hasta ahora trabajando muy intensamente en materia de promoción turística, ¿no? o sea, tratando de comunicar, digamos, este hacia afuera de Viedma, por eso por ahí, no, acá adentro no lo vemos, pero eh, hacia afuera estamos desplegando una estrategia básicamente publicitaria, Eh, en, en distintos medios y canales eh, y focalizado básicamente en algunos mercados eh, que no son muy lejanos eh, como todo lo que es la provincia de Neuquén, La Pampa, Provincia de Buenos Aires la misma provincia de Río Negro este para bueno tener una, una buena temporada más allá de las dificultades que que en el contexto macroeconómico a nivel nacional, ¿no? Nosotros, bueno, eh, igualmente tenemos confianza en que la gente va a responder porque, bueno, de alguna manera las vacaciones son, hoy se han convertido en una necesidad que tiene la gente, el ser humano, de, de descansar, de, de tomarse ese momento de, de despejarse y, bueno, eh, nosotros tenemos que seguir promocionando y posicionando nuestra ciudad como destino turístico. Bueno, justamente eh, hablando un poco sobre la situación económica que justamente todos y todas estamos empezando a sentir, eh, muchos vecinos y vecinas deciden pasar sus vacaciones aquí, no en, en nuestras costas, en nuestros ríos, en nuestros mares. Bueno, significa también que eh, me imagino que desde la oficina se están eh, preparando para una buena temporada, no solamente de recibir gente de afuera, sino también de ofrecerla a los propios vecinos y vecinas de la comarca. Tenemos la gran suerte de tener un territorio realmente bondadoso con respecto a, a los recursos que tenemos, que la, nosotros mismos como residentes de, de Viedma podemos disfrutar, ¿no? Con la cantidad de playas que tenemos, el río, que no pueden decir lo mismo otras ciudades que por ahí tienen que salir a buscar afuera este este tipo de recursos así que bueno nosotros tenemos esa suerte que podemos vacacionar en nuestra en nuestro propio territorio y realmente con playas hermosas y este totalmente ...y aptas para, para poder disfrutarlas así que bueno están los servicios están están todo, van a estar todo funcionando las concesiones eh, eh, van a estar todas funcionando para la temporada así que lo único que estamos pendientes un poco es que se, se pueda podamos podamos tener la buena noticia de volver a de reabrir la playa de la loería antes de fin de año para que podamos contar con el 100% de nuestras playas habilitadas hoy están todas habilitadas excepto esa por lo que ya todos conocemos de la, de la gripe aviar, pero bueno, últimamente eh, yo tengo la información de que eso ha venido disminuyendo notablemente lo, el tema de los contagios, así que tenemos la esperanza que se pueda volver a reabrir antes de, de fin de año, así que bueno, estamos expectantes de eso. Bien, para el inicio de la temporada en el Cóndor ya se tienen novedades, esperaba un poco para esta semana, ¿cómo, cómo viene? Sí, en principio lo, eh, estamos eh, la hemos programado para el viernes 15, Eh, así que bueno, eh, estamos tratando de cerrar un par de cosas, posiblemente en todo caso si no alcanzamos a cerrarlas se posterga unos días, pero pero a lo sumo será primeros días de la semana que viene. Pero en principio está programada para el viernes 15, ya ya oportunamente lo vamos a comunicar en el día de mañana para que ya, bueno, todo el mundo se entere. Muy bien, en el caso de un tema que, que preocupa y que también está la gente no eh, a, en la incertidumbre de si la fiesta del mar y la campante y la fiesta de río se van a realizar, si tienen novedades sobre eso? Todavía se está debatiendo, sabemos que es todo muy reciente, venimos, hoy es martes, o sea que recién ayer ingresó el nuevo eh, jefe comunal, bueno, que hace, de hecho hace un ratito estuvo acá eh, dialogando también y visitando un poquito a la oficina, ¿cuáles son las novedades que se tienen? Bueno, así eh, yo eh, hasta ahora Marcos eh, está analizando el tema, obviamente ya todos sabemos los, los motivos que son básicamente económicos eh, nosotros en la gestión de, de Pedro Pesati la verdad que la vara se puso muy alta con respecto a, la, a estas dos fiestas la fiesta nacional del mar y, y la acampante y la fiesta nacional del río con espectáculos de máxima jerarquía bueno realmente eran tres noches, las tres noches con espectáculos de alta jerarquía Eh, realmente fue una movida muy impresionante y bueno y ahora las cuesta la, las condiciones económicas han cambiado y bueno de hecho la eh... Estamos siendo testigos de que muchas ciudades están suspendiendo sus fiestas. Eh, hasta tanto ver un poco cómo, cómo se acomodan los números. Eh, así que bueno, nada, nosotros todavía se está en un momento de debate. No sé, todavía no tengo unas respuestas para decirte si se hace o no. Eso lo va a terminar diciendo el Intendente. Vamos a ver si lo deciden estos días. Bueno sergio muchas gracias y bueno seguiremos atentos por supuesto porque ya sea que comience este viernes o la semana que viene la temporada oficialmente en el condo sabemos que los vecinos y vecinas ya se están acercando a las playas eh, debido a estos días lindos que hemos estado teniendo ¿no? sí sí sí ya la playa más allá de lo del lanzamiento que es un acto simbólico básicamente este, este viernes sí se va nosotros queríamos hacerlo este viernes porque se hace eh, conjun, hacerlo conjuntamente con el lanz, la apertura del casino se, se lanza la, la, se tira la primerabola la del casino este viernes, así que queríamos hacerlo por eso eh, pero bueno, la gente de todas manera ya se está acercando a la playa, una vez que empiezan los días de calor eh, ya se empieza a ver todo el movimiento este de, tu, de gente de acá y de turistas que también se, se, se, ya se empiezan a acercarnos. Así que bueno, esperemos que tengamos una, una buena temporada, que podamos estar hablando los primeros días de marzo de un, de, un, de un cierre de temporada con buenos números. Muy bien, las plazas imagino que ya se están empezando a ocupar, ¿no?, de los lugares para la gente que viene eh, a conocer nuestra zona. Sí, sí, sí, ya hay muchas consultas por el tema de reservas, hay gente que ya está preocupándose por y eh, reservar su casa para el verano, en enero, sobre todo en enero hay muchas consultas y bueno, estamos derivando por supuesto a los prestadores de servicio. Muy bien, bueno, eh, dejamos ahí entonces abiertos también para quienes deseen acercarse por supuesto a la oficina de turismo eh, y bueno, para obtener más información sobre todas las actividades que van a estar disponibles esta temporada sí esperamos a quien se quiera acercarnos pues esta oficina está abierta no solamente para turistas también para los residentes que quieran conocer sobre algunas de las actividades que, que se puedan realizar en nuestro en nuestra ciudad eh, actividades que tienen que ver vinculadas al disfrute del río al disfrute del mar este bueno en nuestra estamos en nuestra oficina nueva acá en la, en la ruta al lado de la, de la caminera en la ruta 3 sobre sobre eh, quita del puente nuevo estamos para dar informe en esta oficina y también volvimos a habilitar la oficina que tenía donde estábamos antes nosotros en costanera entre colonia álvaro barros ahora hay una concesión es espero dentro de ese de ese local concesionado eh, hay dos escritorios eh, con dos chicos que están dando información turística también este así que bueno ahí eh, tenemos la oficina del centro y esta oficina sobre la ruta